Her、radio Show.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 Y durante la semana hay un grupo de emisoras hermanas que se darán a la tarea de retransmitir este programa en diferentes partes de Latinoamérica y España. Entre estas emisoras está Cesar Radio Rock en Bolivia, El Túnel.co en Colombia, Asaltomatarradio Rock.com en España, Metal Corrosivo en México. Frecuencia Online Radio en Buenos Aires, Argentina.、Eh, César Radio Rock con su emisora The Classic en Bolivia. Radio Enigma、eh, con su emisora en Chile. RockTotalRadio.com desde Perú y Espectro FM 98.9 desde Corrientes, Argentina. Todas estas emisoras estarán retransmitiendo este programa diferentes días, diferentes horas, desde diferentes países y diferentes emisoras. Si usted quiere saber、eh, qué día y qué hora y desde qué dirección va a ser transmitido, entre a nuestra página oficial HeavyMetalBunker.com, busca el área de Radio Show y ahí está posteada toda la información. De las emisoras, su dirección, la hora y el día en que será retransmitido este programa. Ok, d e s e a la tarea de entrar a nuestra página oficial Heavy Metal Bunker.com, navegue, pase por allí para que se ponga al día de todas las cosas que estamos haciendo. Ok, así que hoy <coughs> vamos a tener un programa especial. Hoy tendremos un programa、eh, un poco diferente. Como dije el jueves pasado en, en mi programa de AZ Loud a través de AZ r o c k en Puerto Rico, este es el prototipo de programa que nadie quisiera hacer. Pero pues, debemos hacerlo y entendemos que es justo. Hacer este tipo de programa. Hoy estaremos rindiendo homenaje y tributo a quien en vida fue un gran amigo, un gran hermano, una figura extremadamente importante y medular en lo que es el movimiento y lo que es la escena del heavy metal, no solamente en Puerto Rico, p e r o en Latinoamérica. Estamos hablando de una persona que ha tenido. Probablemente la banda más consistente en la historia del heavy metal en Puerto Rico. Estamos hablando de alguien que partió inesperadamente y que va a dejar un vacío muy grande, que despidió su cuerpo físico para cruzar el umbral del Bajala y convertirse en una leyenda. Hoy le rendiremos tributo a Eric Morales, mejor conocido como e r i c o la Bestia o e r i c o Dantesco. Hoy vamos a estar dando un pequeño paseo por lo que fue el mundo de la música y la aportación que él dejó y el legado que les regaló a esta escena. Vamos a estar escuchando、eh, temas de.、Eh, Básicamente, sus discos de Dantesco. Vamos a escuchar algo de Power Lord. Vamos a escuchar algo de Narval.、Eh, vamos a tener algunas personas que nos han enviado algunos mensajes que vamos a estar poniendo aquí en audio.、Eh, y vamos a hablar un poquito de, de anécdotas y cosas、eh, que nos, nos vamos a llevar como recuerdo de la amistad y la hermandad con e r i c o Así que hoy tenemos programa especial. Recuerden que, como les dije, este programa va a ser repetido、eh, durante toda la semana en diferentes países, diferentes horas y diferentes emisoras. Bien, eso que estábamos escuchando en nuestro despegue de la noche. Pues era quizás uno de los temas, por lo menos uno de los temas que a mí más me ha encantado de la historia y la carrera de e r i c o con Dantesco. Esto se llamaba Crónicas de la Muerte Negra. Esto es un tema que apareció en el álbum De la Mano de la Muerte, que fue el álbum debut de、eh, Dantesco en el 2005. Aunque en el 2004 ya Dantesco había lanzado un demo, pues en realidad las canciones del demo, pues eventualmente fueron parte de lo que es ese álbum debut que llevaba por nombre De la mano de la muerte.、Eh, un extraordinario álbum con unos temas brutales que siempre fueron incluidos por e r i c o en el setlist. De、eh, Dantesco cuando tocaba en vivo. Así que hoy vamos a estar dando un viajecito por、eh, lo que fue la carrera musical como cantante, como letrista, como productor、eh, de no solo Dantesco, sino de las bandas con las que él participó durante todos estos años. Así que. Vámonos, vámonos con otro tema que también es uno de mis favoritos de ese mismo álbum debut de La Mano de la Muerte.、Eh, vámonos con el tema Morir de Pie. e <música> Noches、eh, para los que nos acaban de sintonizar, usted está escuchando Heavy Metal Bunker Radio Show. Les a l u d a a su amigo Dark Nerudas. Estamos transmitiendo directamente desde Spring, Texas, a través de Heavy Metal Mansion Metal Pr.com y simultáneamente estamos transmitiendo a través de Avanzadametallica.net y Houndrock.com con bases en República Dominicana. Hoy estamos、eh, con programa especial dedicado en tributo y honor a nuestro amigo y hermano Érico Dantesco, quien el pasado sábado 6 de marzo、eh, partió hacia el lugar donde se sientan y descansan los guerreros en el b a j a l a cuerpo físico se quedó acá, pero Su legado y toda la、eh, aportación musical también se quedó con nosotros. Eric siempre será recordado como uno de los pilares principales del desarrollo y, y el sostén de lo que ha sido la escena del heavy metal en Puerto Rico y Latinoamérica. Una persona muy reconocida. Eh, que en las redes sociales, pues muchos simple y sencillamente nos sorprendimos como、eh, artistas de mucho renombre en la industria del metal,、eh, revistas de todas partes del mundo, blogs de todos lugares, reseñaban、eh, y daban condolencias ¿no? eh, a la partida de Eric.、Eh, así que hoy vamos a estar rindiendo homenaje, dando un paseíto por. Lo que fue、eh, su aportación musical durante todos estos años. Y nos fuimos con uno de los temas que más me gusta del álbum De la mano de la muerte, que fue su álbum debut. Y nos fuimos con el tema Morir de pie, que es,、eh, es una canción、eh, simple y sencillamente brutal. Después nos fuimos con un tema de su más reciente álbum. Que apenas hacía una semana que había、eh, salido, que lleva por nombre El Día que Murieron los Dioses.、Eh, este álbum hace menos de un mes que、eh, salió al mercado.、Eh, se estaba、eh, moviendo a través de su tienda y creo que a través de Badcamp. n、eh, Así que.、Eh, Si usted no lo ha tenido, pues mire, búsquelo, porque es una obra maestra y en estos momentos se ha convertido en un collector item, ya que pues es lo último que hizo Érico con Dantesco. El tema, el día, que el, el día que murieron los dioses, estábamos escuchando la canción Debajo del Imperio. Temazo que yo recuerdo hace ya como unos dos o quizás tres meses atrás, antes de que se acabara el año, Eric me envía、eh, este tema y me dice: Escucha lo que viene, y este, ya esto está a punto de caramelo. Y yo lo escuché y yo, wow. Y le dije: Eric, puedo ponerlo en el programa. Y me dice: Pues claro, ponlo cuando tú quieras. Y me acuerdo que en dos ocasiones lo llegué a, a sonar en, en este programa y la gente le fascinó. Así que tan pronto habíamos escuchado este tema, ya sabíamos que lo que venía de allá y se estaba cocinando, pues era algo de alta calidad. Y no nos equivocamos. ¿okay? El día que murieron los dioses es un extraordinario álbum.、Eh, no sé si está considerado un EP. Porque tiene, no tiene muchas canciones, pero las canciones que tiene son espectaculares. Y la interpretación de, de Eric、eh, fue magistral. Así que eso era lo que estábamos escuchando: el tema debajo del imperio del de álbum El Día que murieron los dioses. Pero vámonos, vámonos a continuar y. Aunque Eric desde muy temprano estaba metido en bandas y tocaba y cantaba, en realidad él comienza a ser reconocido cuando forma la banda Power Lord. Power Lord、eh, se, se crea en el 90-91 más o menos y lanzan este demo, que en realidad era un demo que llevaba por nombre Power Lord y tenía como unas cuatro canciones. Y es con este、eh, demo que Power Lord comienza a darse a conocer. Y cuando Power Lord pues le abre、eh, concierto a Pantera, e n t o n c e s la gente tuvo la oportunidad de poder ver a Power Lord en vivo, es desde ahí en adelante cuando de alguna manera comienza a escribirse la historia de e、eh, r i c o、eh, sobre los escenarios. Así que. Vámonos, vámonos con algo de Power Lord, de ese demo del 1992. Vámonos con el tema Hipócritas de la Fe. De regreso, de regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Les saluda su amigo Dark Nerudas. Bienvenidos a todos los que nos acaban de sintonizar. Un saludo muy grande a todos los que nos están sintonizando desde el principio, los que están en el chat, a todos los que están en el grupo de WhatsApp, a los que me están escribiendo a través del Messenger de Facebook.、Eh, gracias, gracias por、eh, su sintonía. Bien, eso que estábamos escuchando, pues era un tema de lo que fue el demo de 1992 de la banda Power Lord.、Eh, como les dije, aunque e r i c o antes de Power Lord ya estaba por ahí、eh, camineando con bandas y cosas, en realidad, pues,、eh, Power u e s p Lord es como que desde donde comenzamos a recordar a e r i c o、eh, Ya más de una manera un poco más profesional, un poco más estable en términos de、eh, reconocimiento. Y、eh, pues cuando Power Lord le abre a Pantera, Pues、eh, ahí la gente tiene la oportunidad de poder ver la banda en vivo en un escenario grande. Y de ese、eh, um, demo, pues estábamos escuchando el tema Hipócritas de la fe. Lo Próximo que estábamos escuchando、eh, es un tema del disco Pagano de Dantesco, un álbum que sale en el 2008.、Eh, y Este tema que me gusta mucho, dicho sea de paso,、eh, lleva por nombre Por tu Santo Amor. Un tema que me gusta, Pagano es, es uno de mis discos favoritos. No, no me atrevería a decir que es mi favorito. Porque tengo、eh, cierto aprecio especial por el disco debut de La Mano de la Muerte, pero definitivamente Pagano es un álbum que fue producido a un nivel muy superior en términos de producción, de sonido,、eh, de mezcla, de masterización. Pues la verdad que fue un álbum bien, bien hecho. Esto es un álbum que sale en el 2008 y el tema que estábamos escuchando. Era el tema por tu santo amor. Una de las cosas que caracterizaba a Eric y, y que Eric tenía muy claro, y esto lo estuve discutiendo en el, en el pasado programa el jueves en Easy Loud, es que Eric tenía muy claro que la música no tenía idioma.、Eh, para Eric le era indiferente que las canciones fueran en español. En inglés, en francés, en chino, en portugués. Para Eric eso no era importante. Para Eric la música era el idioma universal. Y el idioma de las líricas, pues, era meramente eh, accidental. Eh, en una entrevista que se le hizo a él en un momento dado y se le preguntó: pues, ¿qué, ¿Qué criterios tú utilizas? ¿Cómo tú decides? Eh, si la letra que vas a hacer es en español o es en inglés, pues la contestación que él dio fue simple y sencilla. Yo, cuando escucho la melodía y comienzo a escribir lo que me dicta el corazón, lo que yo sienta en ese momento, eso es lo que voy a escribir. Si lo asiento en inglés, nos vamos en inglés. Si lo asiento en español, nos vamos en español. Y estoy seguro que si e r i c o hubiese sabido diez idiomas, hubiese hecho canciones en todos los idiomas. Eh, así que eso hace que Dantesco se mueva en discos en español, discos en inglés, discos en híbridos, donde algunas canciones son en español y otras en inglés.、Eh, indistintamente del de,、eh, tema que sea, pues los idiomas no eran importantes. ¿eh? Así que esa batalla estéril de alguna gente de que a mí el metal en español no me gusta o el metal tiene que ser en inglés, en realidad es, es una posición、eh, totalmente estéril y que no tiene ningún fundamento.、Eh, y Eric estaba muy claro en eso y la carrera de Dantesco pues lo demuestra, donde él lo mismo escribía y cantaba en español y, y en inglés. Alguna gente dice pues que pues, Eric masticaba el inglés. Pues miren, no era su primer idioma. Pero Klaus May mastica el inglés porque él es alemán. Este, así que hay un montón de artistas que no son su primer idioma y lo hacen en inglés y nadie los critica. Así que este, eso era una posición muy interesante de parte de,、eh, de Eric. Entonces en el 2009 él forma este proyecto. Que lo llama Narval, y este álbum, pues sale completamente en inglés.、Eh, Narval es un proyecto que a mí me gustó mucho porque era algo muy diferente a lo que era Dantesco, aunque era la misma voz, y de hecho, los integrantes de Narval también habían estado en, en Dantesco. El sonido de Narval, yo siempre dije que tenía una altísima influencia de bandas como Rainbow y como Deep Purple. Entonces, vámonos con este tema、eh, que se llama Blood Pact del disco Narval del 2009. Pero antes que eso, les quiero dejar con un mensaje de uno de los ex guitarristas de Dantesco. Vámonos con un mensaje de Dani. Eric, mi hermano, este es Dani, Daniel T. Mi hermano, todavía recuerdo cuando te conocí, fue como para el año 91. Tú eras el cantante de Power Lord. Para aquellos tiempos yo no podía entender cómo una banda tan h i j e puta pudiese existir en Puerto Rico, mano. Recuerdo después de un show de ustedes,、eh, me acerqué a ti, te hablé y te dije que era fan tuyo, bien cabrón. Y tu reacción fue: te reíste y me diste un abrazo, mano. Después de eso nos volvimos a ver en el Padrinito allá en Santurce. También te acordaste de mí. Después de eso conocí al Corillo de Calle y de los muchachos allá. Y fue fácil porque de adelante siempre fuimos amigos. Después de eso, recuerdo al principio de los años 90, cómo yo iba a tu casa a escuchar música. Yo me preguntaba cómo diablos tú conseguías tanta música y sabías tanto de música, ¿no? Poco sabía yo que 10 años más tarde. Formaríamos el monstruo de dantesco, mano. mano. Los ensayos en el anfiteatro de la universidad, luego en la plaza de Calle, que se convirtieron en nuestro jangueo, lugar donde creábamos música. No creo que fue coincidencia que todas las fuerzas conspiraran para tener las mejores mentes y mejores músicos con los mismos gustos de música, ¿no? Recuerdo cuando yo le dije a Ramón que trajera j o e l Y de ahí todo empezó a coger forma, ¿no? Cuando todavía teníamos a g a r l y que también descansa en paz. Luego de eso, yo él trajo a Pablo en la batería y recuerdo cómo nos cagamos en la ropa cuando vimos a esa bestia tocando, mano. Recuerdo cuando me mirabas con los ojos así bien grandes y solo me decías: ¡Diablo, pai! <ríe> mano, de ahí en adelante el resto fue historia. Sé que nos vamos a volver a encontrar y seguiremos tocando y jodiendo como lo hacíamos antes, m a n o Te extraño, mi hermano. Hasta, hasta pronto. Cry from my bed But yeah! De regreso, de regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Le s a l u d a su amigo Dark Nerudas. Usted está escuchando Heavy Metal Mansion, metalpr.com con bases en San Juan, Puerto Rico y simultáneamente estamos transmitiendo a través de avanzadametallica.net y de handrock.com. Bien, mi gente,、eh, ese, ese mensaje que estuvimos escuchando, pues es. Nada más y nada menos que de Dani Ortiz, quien fue el guitarrista original de Dantesco.、Eh, Dani se encuentra en estos momentos en Texas、eh, y pues nos envió este mensaje para, para todos ustedes.、Eh, gracias, Dani.、Eh, gracias por comunicarte y espero verte pronto. Bien,、eh, lo próximo que estábamos escuchando Pues era el proyecto Narval. Narval fue un proyecto pues, que solo salió un disco, pero un disco buenísimo, muy, muy bueno.、Eh, y como les decía,、eh, Narval siempre lo vi como un disco con una altísima influencia de bandas como Rainbow y Deep Purple. Eh, algo muy diferente, algo muy diferente a lo que es Dantesco. Probablemente lo único que se parece a Dantesco es la voz de Eric, pero todo lo demás、eh, es bastante diferente y es una joya de álbum. Este álbum de nombre Narval sale en el 2009. En el 2011, Eric、eh, con Dantesco lanzan un álbum de nombre Seven Years of Battle. Este álbum, pues es uno de estos álbumes híbridos, donde tenía tanto canciones en español como canciones en inglés. Y en este álbum tenía una canción que siempre me gustó mucho, que、eh, lleva por nombre Guerrero. Y eso era lo que estábamos escuchando, el tema Guerrero del álbum Seven Years of Battle. Bien, una de las cosas.、Eh, Que más caracterizaba、eh, a, a Eric en el mundo de la música es que, sin miedo a equivocarme, puedo decir que ha sido y probablemente será el mejor letrista que ha habido en la escena. Eric tenía un gran conocimiento de historia,、eh, una de sus grandes pasiones pues, era precisamente la historia. Él、tenía estudios universitarios en historia y en filosofía. Y ese conocimiento y esa pasión por la historia siempre se veía plasmada en las letras que él escribía. Pero mucha gente se le, le hacía, y probablemente se le hace, difícil digerir、eh, una canción que tenga unas letras tan abundantes.、Eh, Y canciones a veces largas, ¿no? El, lamentablemente el mundo comercial nos acostumbró a que las canciones tienen que ser de tres o de cuatro minutos, y ya si pasó de eso, pues como que ya no cabe.、Eh, y la, las canciones de Dantesco son canciones de seis minutos, de siete minutos, de nueve minutos.、Eh, y las letras, pues más allá de repetir un mismo estribillo, en realidad eran letras abundantes, pero eran letras. Con profundidad y contenido, y en la gran mayoría de ellas eran de contenidos históricos.、Eh, yo siempre digo que escuchar una canción de Dantesco, leer su letra, era como leer un capítulo de un libro de historia de algún tema en particular. Entonces, eso era una de las cosas que no solamente caracterizó a Dantesco como banda, p e r o a Eric como letrista,、eh, como compositor, pues. Las canciones eran increíbles y、eh, eso hizo la diferencia、eh, para alguna gente, como les digo. Pues se sienten entonces, Dantesco siempre estuvo ahí en, en, en la guardarraya, como decimos, entre lo que es el epic metal y lo que es el Doom, que suelen ser canciones más lentas,、eh, pues por lo general suelen ser canciones más largas. Así que esa era la característica principal y eso era lo que le apasionaba y lo que enamoraba a, a Eric de la música. Así que eso, eso era una de las cosas que caracterizaba todo su trabajo. En el 2013,、eh, Eric y Dantesco lanzan un álbum de nombre We Don't Fear Your God. Y vámonos con un tema de ese álbum que fue un tema muy, muy acogido en el momento en que salió. Eh, y vámonos con un tema de ese álbum, pero antes los quiero dejar con un mensaje de otro de los grandes guitarristas que tuvo、eh, Dantesco. Los voy a dejar con un mensaje con mi amigo y mi hermano Ramón. Bueno, gracias n e r y n por esta oportunidad que me estás brindando. ¿Y qué te puedo decir de, de mi gran amigo y hermano Eric? ¿Qué te puedo decir del wow? エリアンが30年間、30年間、エリアンが30年間、エリアンが30年間、エリアンが30年間、エリアンが3 d 年間、エリアンが30年間、エリアンが30年間、エしアンが30年間、が30年間、エリアンが30年間、エリアンが30年間、エリアンが30年間、エしアンが30年間、エリアンが30年間、エリアンが30年かエリアンが30年間、エリアンが30年間、エリアンが30年間、エリアンが30年間、エリアンが30年間、エリアンが30年間、エリアンが30年間、エリ Mi condolencia a la familia, en especial a sus hijos, a Mayrita, a Kutin y a Sofía, y a Samaris, su esposa. Que ahí sí, verdad, había amor. Ahí sí, verdad que lo había. Yo soy testigo de eso. Tremenda mujer. Y otra de las cosas que más me impactó fue que, wow, no, no estuve allí con él, tú sabes, hace seis años que no lo veía. Hace seis años fue la última vez que, que lo visité en Latinoamérica. Después lo llamé un par de meses después para decirle que me, me venía para, para acá, para, para Estados Unidos. Pero siempre tuve comunicación con él. La última vez que hablé con él fue en la semana que murió, el lunes e、eh, s a semana. Y quedamos de que yo le iba a enviar dos canciones. Y pues eso, pues, eso no se pudo dar. Vuela alto, amigo mío, gran hermano, de verdad. Siempre te voy a extrañar, hermano. Siempre. Te amo. back p Estamos o p l e we are e back、Estamos、de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show. Gracias a todos los que nos están sintonizando、eh, a través de metalpr.com, a través de a v a n z a d a m e t a l i c a n e t y de hardrock.com. A los que nos están sintonizando por t u n i n también. Eh, así que muchas gracias a todos los que están en el chat, los que están en el grupo de WhatsApp、eh, y los que están por ahí en Facebook. También、eh, conectados con nosotros, muchas gracias.、Eh, eso que estábamos escuchando, primero que nada, fue un mensaje de Ramón, quien fue otro de los guitarristas、eh, originales de、eh, Dantesco. y、eh, Ramón, pues salió de la banda hace, hace ya muchos años, está en Estados Unidos también. Más sin embargo, pues、eh, nos envió este mensaje para todos, para todos ustedes. Así que gracias, Ramón. Un abrazo bien grande y espero que estés muy bien por allá. Bien, lo que estábamos escuchando era el tema Betrayer del de álbum We Don't Fear Your God del 2013. Esto fue un álbum muy bien acogido、eh, en aquel momento.、Eh, y es un álbum que me gusta bastante. Y lo próximo que estábamos escuchando, pues era el tema Venancio del de álbum Venancio que fue lanzado en el 2015. Y、eh, de este tema hay un video, hay un videoclip、eh, de este tema. Venancio que también fue un, un álbum bastante bien acogido cuando salió en el 2015. Bien, eh. Una de las grandes cosas que caracterizaba a Érico era、eh, su amor por su país, su amor por la patria, su amor por la gente de, de, de su país,、eh, sobre todo por la gente más necesitada. Éric tenía sus propias creencias,、eh, como todos lo saben. No solamente en el aspecto religioso, sino en el aspecto político, en el aspecto de historia,、eh, en el aspecto económico. Él tenía sus creencias. Usted podría estar o no podría estar de acuerdo,、eh, eso era indiferente, ¿no?、Eh, podría compartir o no compartir. Lo que sí nunca、eh, vamos a poder negar es que Érico、eh, era de las personas que defendía. Sus creencias y sus posturas con argumentos sólidos、eh, y de una manera bien apasionada. Él estaba muy claro en las cosas en que creía y en las que no creía.、Eh, y siempre su actuar fue consono con las cosas en las que creía o en las que no creía.、Eh, así que eso era, era bien distintivo en él. No era una persona que ocultaba las cosas en las que creía y las pensaba, simplemente que si estabas de acuerdo, bien, y si no estabas de acuerdo, pues, pues bien también. Eso para mucha gente no le gustaba. El que no conoció a Eric personalmente、eh, y que solamente lo conoció así por encima i t y de lejitos, pues podría Eric parecerle una persona arrogante. O una persona pretenciosa,、eh, pero si usted lo conocía, se daba cuenta de que no, de que no necesariamente、eh, la, la portada no necesariamente representa el contenido de un libro, así como la carátula de un álbum no necesariamente representa el contenido de la música, pues así mismo son las personalidades. Entonces, a Erika había que conocerlo, había que sentarse con él, había que hablar. De diferentes temas、eh, y conocer el que tú crees o el que tú no crees y por qué, y podrías o no estar de acuerdo, pero si、sí、podías entender las razones, entonces, eso era s o e una de las grandes cosas que, que distinguían a, a Eric, y obviamente, pues todas esas creencias iban plasmadas en las canciones que él hacía para sus proyectos musicales. Uno de esos temas、eh, que también es parte del disco Venancio del 2015 es el tema Por mi tierra, que para mí es una de las letras más hermosas que él ha escrito en su carrera. Así que vámonos con Venancio.、Eh, del, del disco Venancio, vámonos con el tema Por mi tierra, pero antes. Lo quiero dejar con un par de saludos de algunos colegas de la escena metal de Puerto Rico que quisieron enviarle a Érico y a su familia. Vámonos con José y con Joel. Saludos, le habla José Oscar Torres Hernández, guitarrista y vocalista de la banda de Trash Metal Damage. Queremos unirnos al dolor que está sufriendo toda la escena metal de Puerto Rico y Latino Latinoamérica por el fallecimiento de nuestro hermano y colega. Eric Labestia Morales, cantante de la banda Dantesco. Queremos también aprovechar por este medio y mandarle nuestro pésame y condolencias a su esposa Samaris y a sus hijos y que sepan que vamos a estar aquí para ayudar en lo que puedan. Este, con eso dicho, queremos decirle que aunque estamos todos sufriendo, tenemos que seguir para adelante. Así Eric lo hubiese querido. Y yo sé que a través de. De lo que pase de ahora en adelante, él estará detrás de nosotros paso a paso, con la escena, ayudando, porque eso es lo que él siempre vivió para eso y tenemos que honrarlo de esa manera. Con eso dicho, saludos a todos y cuídense. De parte mía y los hermanos de Left o v e r nos unimos en solidaridad ante la partida de nuestro hermano Érico, la bestia dantesco. Nuestra última charla fue un mensaje mío para él en referente a su último disco, que leía: Esta pendeja así está buena. Gracias por elevar la barra para todos nosotros. Esto es un estándar a seguir. Felicidades y un abrazo grande. Qué bueno que se lo pude decir en vida. A esto, pues, me contestó con besitos y a b r a z o Un abrazo para todos y. que iba por sin predantesco. Estamos de vuelta aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show, programa especial、eh, dedicado y en tributo a quien en vida fue nuestro hermano y amigo e r i c o Dantesco, e r i c Morales o e r i c o la Bestia.、Eh, eso que estábamos escuchando, primero que nada, pues era、eh, José Oscar, el guitarrista y cantante de la banda Damage. Quien Nos estuvo enviando un saludo, y después estábamos escuchando a Joel, el guitarrista de Leftover, que también pues, nos envió、eh, un saludo para la、eh, fanaticada de Eric y para su familia. Así que gracias, José Oscar, gracias, Joel, por haber sacado ese, ese tiempito para, para enviar este mensaje. Bien,、eh, le decía la intervención pasada que una de las cosas que caracterizaba mucho a Eric era su amor por su tierra. Y、eh, eso también era otra de las cosas que él plasmaba con bastante frecuencia en sus letras. Y una de las grandes letras que escribió pues es el tema Por mi tierra, que estábamos escuchando del disco Venancio del 2015. Eh, es una, una letra hermosa,、eh, una de las mejores letras que yo he, he leído de las que ha hecho Érico con respecto a este tema de la tierra. Bien, lo próximo que estábamos escuchando, pues era el tema 4645. Este número hace referencia al e cálculo de personas que fallecieron directa o indirectamente por. Eh, el huracán María y、um, este e s tema t e es parte de su más reciente álbum, El Día que murieron los dioses.、Eh, es, una, es un tema bastante crudo de lo que fue el sufrimiento y el vivir de la gente en Puerto Rico、eh, después del de huracán y cómo el gobierno se aprovechó. De todo eso para politiquear y para no dar los servicios、eh, que necesitaba la gente. Entonces ahí estaba el tema 4645, parte de su más reciente álbum. Bien,、eh, otra de las cosas que caracterizaba a Eric era su inmenso amor por los animales. Eric era un apasionado de los animales, de todos los animales. Y aunque, pues sí, él tenía su debilidad por los gatos, igual que su esposa Samari, pero él amaba todos los animales. Así fuera un coquí, así fuera una lagartija, así fuera un perrito. Él amaba muchísimo los animales y por allí, por la tienda, pues no podía pasar un gatito, un perro que él lo adoptaba, lo, le ponía nombre, lo alimentaba y se convertía rápido en la mascota. De la tienda,、eh, y eso era una de las grandes cosas. Eric era de estas personas que hizo muchas cosas, sin embargo, nunca las publicó, nunca las pregonaba, y la gente no sabía que él hacía muchas cosas. Eric participó de muchas actividades de recaudación de fondos, recaudación de comida, esterilización masiva para los animales, y eran cosas que no se publicaban. No eran cosas de mira dónde estoy, mira lo que estoy haciendo para que vean qué bueno soy.、Eh, no, ese, ese no era el proceder de Eric. Eric hizo muchas cosas que nadie sabe. Participó en muchas actividades y en muchas、eh, diferentes tipos de actividades para ayudar y, y la gente nunca lo ha, lo ha sabido.、Eh, claro. Si Dantesco iba a tocar, pues había que promocionarlo, porque eso es parte del negocio de la banda. Pero él, en su carácter personal, hizo muchas cosas y participó de muchas cosas. Y que a menos que tú tuvieses una relación muy íntima, muy cercana con él, nunca lo ibas a saber. Y eso era una de las grandes cosas que caracterizaba a Eric: su gran, gran amor por los animales.、Eh, así que los animales también han perdido. Un gran、eh, aliado en Eric. Bien, vámonos entonces con otro tema、eh, del disco pagano del 2008. Pero antes que eso, vámonos con un saludo de、eh, uno de los grandes también de la escena metal desde allá, desde el oeste. Vámonos con un saludito de parte de Pochi Gorgotron. Enviar un mensaje, ¿verdad? Hablando de Eric, Eric o Dantesco, Eric la Bestia, tantos nombres, una sola persona, wow. Una sola palabra, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias por los momentos, gracias por la oportunidad, la inspiración, gracias por ser, por existir. La inspiración queda, la motivación queda. Un abrazo a todos los que lo conocimos, compartimos. A los que le sobreviven, Samar y los hijos, estamos aquí. Y la vida sigue, la vida sigue. Tenemos una jazón poderosísima para pa seguir adelante con esto. Apoyen, apoyen. A ver, de parte de Pochi y Golgotron. バーンプリーグでトゥピエーイテアセク s スデパシト r テアバ l ドナスン r レイ e ラ t á g r スタグリ d ド Amor se va. Bien, mi gente, estamos de vuelta. Estamos aquí de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show. Hoy en programa especial dedicado. Eh, en homenaje póstumo a nuestro hermano Eric Morales, mejor conocido como Eric Codantesco. Bien,、eh, eso que estuvimos escuchando, pues era un mensaje de、eh, Pochi Gorgotron. Pochi, desde allá, desde Mayagüez, pues nos envía este mensaje. Eh, Pochi eh, también fue un gran amigo y Pochi viene desde.、Eh, Los comienzos de toda esta escena de la vieja escuela. Y Pochis conoce muy bien、eh, cuál era, eh, cómo u á l era, c era que funcionaban las cosas con Dantesco y con Eric durante、eh, el crecimiento de la escena, porque mientras. Eric estaba trabajándolo en el área metro, en Calle, y por esta área, Pochi Gorgotron lo estaba haciendo por allá, por Mayagüez. Así que, un saludo, Pochi, gracias、eh, por ese mensaje, un abrazo siempre. Bien, lo próximo que estábamos escuchando, pues era el tema de la mano de la muerte. Que aunque el disco debut se llama De la mano de la muerte, el tema de la mano de la muerte realmente está en el álbum pagano, no en el álbum debut.、Eh, y me parece que、eh, es el tema que realmente caracterizó lo que Eric estaría sintiendo en estos momentos. Así que quise compartir con ustedes este tema del disco pagano. Y lo próximo que estábamos escuchando, pues es un tema de su más reciente álbum, El Día que murieron los dioses.、Eh, que es un tema que a mucha gente le ha encantado, pero no mucha gente sabe que esta canción no es de Dantesco.、Eh, estamos hablando del tema Atrévete.、Eh, este tema. Realmente es de José Luis Rodríguez, mejor conocido como El Puma,、eh, y es una canción viejísima. De hecho, fue el tema de una telenovela de los años 80.、Eh, y e r i c o a pesar de que era un metalero y, y comía fuego y todo ese tipo de cosas, Ericko era muy fanático de muchos artistas que no tenían nada que ver con el rock. Entre ellos Camilo Sesto, el Puma, o sea,、oh, montones de artistas que nada tenían que ver con el rock.、Eh, tan es así que incluyó un tema, un cover de José Luis Rodríguez en este álbum, que es un tema que cuando yo lo escuché,、eh, yo no sabía que este álbum iba a traer este, este tema. Cuando yo lo escuché por primera vez, yo dije, pero miren este l o c o Lo que ha incluido aquí me transportó porque cuando yo era pequeño yo recuerdo que ese tema era el tema que estaba bien pegado porque era el tema de una telenovela que el mismo José Luis Rodríguez、eh, era, era el actor principal. Entonces me transporté a esa época y me parece que la interpretación de Érico es extraordinariamente buena.、Eh, así que eso era lo que estábamos escuchando. Bien, mi gente. Eh, no me queda tiempo para mucho más. Ya mi relojito de arena de los 120 minutos que me concede Heavy Metal Mansion, pues ya se me están acabando. Le quiero dar las gracias pues, a todas las personas que、eh, se han estado comunicando con este servidor.、Eh, no solamente para este programa, pero sino también para el que hicimos el pasado jueves en AC、eh, Loud, que también fue dedicado. A Érico, solo que allá teníamos、pues、solamente una hora y estábamos un poco más limitados. Muchas gracias a todos los muchachos que me enviaron mensaje.、Eh, hubiese querido incluir todos, pero、pues、no, no, no teníamos tiempo para incluir tantos mensajes.、Eh, muchas gracias a todos los que me, me escribieron a mí personalmente,、eh, de alguna manera dando apoyo y condolencias. Por la pérdida de Eric, que para todos los que tuvimos una amistad muy cercana con él, pues fuimos、eh, fuertemente impactados y fuertemente sacudidos. Este programa lo, lo hemos hecho con mucho amor, con mucho respeto, y esperamos con este programa cerrar este círculo y este ciclo de despedida de Eric. Lo vamos a seguir recordando por siempre.、Eh, será imposible no hacer referencia a él y a su legado cuando hablemos de la escena del metal. Pero、eh, el show tiene que continuar porque así él lo hubiese querido. Porque así lo hizo en muchas ocasiones. Cuando gente muy cercana a él partían y él también era sacudido, él estaba muy claro. De que hay que cerrar círculos, hay que despedirse y el show tiene que continuar. Gracias, Eric, por tu amistad, por tu hermandad. Gracias por haber venido a visitarme a Houston、eh, y haberme、eh, acompañado acá varios días que la pasamos muy bien. Gracias por tu mentoría. Gracias. Por haber sido el fanático número uno y el promotor número uno de d u m b l o r cuando nosotros formamos la banda.、Eh, gracias por siempre estar ahí.、Eh, muchas gracias porque durante los últimos años, por lo menos los últimos dos años, nuestra comunicación era casi diaria a través de WhatsApp.、Eh, y aunque había distancia física,、eh, Yo creo que nos sentíamos más unidos que cuando estaba en Puerto Rico. Así que muchas gracias. Gracias por todo lo que has hecho por la escena. Gracias por tu legado. Y te vamos a recordar siempre. Esto es Heavy Metal Bunker Radio Show, dedicado a Eric Morales. Se despide, Dark Nerudas. Hasta la vista, baby. どた<音楽> もう30分ぐらいで、もう1つはもう1つはもう1つはもう1つはもう1つはもう1つはもう1つはもう1つはもう1つて、もう1つはもう1つはもう1つはもう1つはもう1つはもう1つはもう1つはもう1つはもう1つはもう1つはもう1つはももももももももももももももももももももももももももももももも よく見るく見るよく見るよく見るよく見るよく見る よく見つけたら、よく見つけたら、よく見つけたら、よく見つけたら、よく見つけたら、よく見つけたら、よく見つけたら、よく見つけたら、よく見つけたら、よく見つけたら、よく見つけたら、よく見つけたら、よく見つけたら、よく見つけたら、よく見つけたら、よく見つけたら、よく見よよよよよよよよよよよよよ もう一つのことう一つのことは